Buenos días, aquí estamos una vez más en Radio Stock, vuestro programa de radio favorito. Como todas las mañanas me acompañan Moisés, Álex y el control técnico Joaquín, Diego, Andrés y Sergio. Buenos días a todos, hoy hablaremos de un deportista que está haciendo historia en nuestro Muy país. ¿Qué te parece si se lo dejamos para el final? Como una sorpresa. Empecemos con titulares. Vale, vale, vamos allá. Lucho Mendoza Jr. conquistó nueva victoria en el Campeonato de Drift. Abraham Calderón se corona campeón de NASCAR. El francés Hoyer se consagró bicampeón del Mundial de Rally. España sube al podio de los ISDE de Argentina 2014. Muere un piloto italiano en el Rally de Roma. Ryan Villopoto se retira después del Mundial MXGP 2014. Gran victoria con miras al título. Lucho Mendoza, reconocido piloto peruano, ha tenido gran jornada en la Chutana, donde se ha desarrollado la cuarta fecha del campeonato nacional de drifting 2014. Al mando de su Toyota Supra, Lucho ha conquistado de gran forma la victoria, lo que le ha permitido obtener también su tercer triunfo consecutivo en la temporada. El piloto oficial del equipo falken realizó una gran performance en la categoría Pro y marcha a paso firme en busca de la conquista del título nacional a una sola fecha. Así que ya tenemos campeón de NASCAR, Vero. Así es, Abraham Calderón hizo justo la carrera que necesitaba para conseguir nuevo campeón de NASCAR, eh, México Series, y dar al equipo tercer el quinto título de la categoría de Stop Cars, una carrera que duró más de dos horas y media y que tuvo las 127 vueltas, siete más que las pactadas originalmente, pues en, el, en la vuelta 119 una bandera amarilla hizo más dramático el final. No solo tenemos campeón NASCAR, también tenemos Rally. Se trata del francés Sebastián Oger, que conservó su título de campeón mundial al ganar el Rally de Cataluña. Con su vigésimo tercera victoria en el mundial de, de rallies, el francés evitó jugarse el título en la trampa de la carrera de Gran Bretaña, que se compite en exclusiva en pistas de tierra. Hoy os traigo una buena noticia. El equipo español de Enduro vuelve a estar entre los grandes. Después de ocupar la tercera plaza en los seis días de Argentina, Entre los nuestros, Iván Cervantes fue el mejor, mientras que el francés Pella Renet, campeón del mundo de Delos, fue el más rápido. La edición de los seis días internacionales de enduro ha sido dura, pero el grupo ha respondido y se ha decodocado de bueno, de nuevo entre los mejores. El gran Ryan dice que después del Mundial 2015 se retirará. El piloto norteamericano disputará, según sus propias palabras, la primera y la última vez el campeonato del mundo de motocross. En 2015, gane o pierda. No todas son buenas noticias, en manuel García Ossi... Sí. Un piloto turinés de 41 años murió durante el, la disputa de la segunda edición de Rally de Roma Capital. Carcirosi, que competía en, al mando de un Citroën C4 VRC, ha sufrido un infarto cuando disputaba el tercer eh, tramo especial de la prueba. El piloto piamontés era segundo en la clasificación absoluta. Una pérdida muy grande. Desde aquí queremos enviarle un gran abrazo a su familia que sabemos que están atravesando unos difíciles momentos. Bueno, Moy, creo que ya es hora de hablar de nuestra sorpresa. Es verdad, Moy, ya es hora. Queridos oyentes, hoy os vamos a hablar sobre Mar Marquez, que, que con tan solo 21 años de edad Ya es bicampeón de MotoGP. Este chico es una máquina. Con 21 años ya ha ganado 4 títulos del campeonato del mundo de motociclismo. En las 3 categorías existentes. 125cc en 2010, Moto2 en 2012 y MotoGP en 2013 y 2014. Está en la onda, digo en onda, en Red Soul Honda, desde el año 2010. Efectivamente Alex, pero en esta onda el motociclismo llega mucho más tiempo. Se subió por primera vez a una moto cuando tenía tan solo 4 años. ...y le pidió a sus padres de regalo de reyes. Ahí empezó a coger velocidad. Y tanta velocidad. Por favor, contadme más sobre él. <risa> Tranquila, Vero, lo sabemos todo Nació el 17 de febrero de 1993. Sí, sí, lo que importa es... ¿Tiene novia? Pues verás, en una de sus entrevistas confesó que ha tenido una... <risa> a ver, chicos, centrémonos en su trayectoria del motociclismo. Sí, claro. ¿Cuándo logró su primer premio? Comenzó con una moto de enduro y en 2001 logró el título de Cataluña... Debutó en 2002 en el Off-Road y terminó en la tercera posición del Campeonato de Cataluña. Con tan solo 8 años. Exacto. Al año siguiente ganó el Open Real CC 50 y en 2004 conoció a Emilio El Zamora. La velocidad comienza a ser algo muy serio en su vida y se centró en esa especialidad que también se le da. Se estrenó como subcampeón catalán de 125cc con Emilio de manager, solo por detrás de Paul Espargarú. Pero en 2005 y 2006... Ya subió a lo más alto del podio. En 2008, a los 15 años, participó en el Campeonato de España, compitiendo con algunos de los pilotos más prometedores. Y qué bien lo hizo. Consiguió prim su primera victoria al palmarés. En 2008 debutó en el Campeonato del Mundo de 125cc, un sueño hecho realidad. En el circuito de Cataluña llegó entre los 10 primeros y en Donington Park logró el primer podio de su vida en un mundial. En 2010 logró otro de sus sueños, que era ser el campeón del mundo. Del 2011 al 2012 fueron dos años para él inolvidables. En la primera temporada de Moto2 consiguió siete victorias que valieron un gran subcampeonato. Cuando luchaba por el título en Malasia, una caída le impidió correr a falta lo que faltaba de campeonato. Esa lesión del ojo debido a la caída se alargó más de lo esperado y se perdió casi toda la pretemporada de 2012. ¿Cómo, cómo te haces fuerte a eso? Lo intentas ver fácil. Intentar pasar página rápido, pero, pero sí que mi peor lesión no fue ni de hueso ni nada, simplemente que veía doble. Ah, me acuerdo, es cierto ya veía, veía dos imágenes una cara una encima de la otra era incómodo no podía conducir coche no podía hacer nada y, y me tiré pues cinco meses viendo doble sin saber si, si se arreglaría para poder correr en moto y esto y cómo lo gestionaste este este, este, este, me, este me costó este me costó pero pero bueno al final yo era positivo y decía esto se va a arreglar ¿cómo como no voy a correr yo en moto y nunca más no dice a sacar este problema no no no Por suerte. Bueno, pues venga, positivos. O Así sea que cuando tengamos un problema en la vida, siempre tienes que ir. Sí, a tope. a tope. Y luego esto te hace más duro. Esto es lo que comentó en otra de sus entrevistas. Pero tú que te sabes, todas sus entrevistas. No lo negaré, pero aún nos queda lo mejor. Tras su recuperación en Australia en Moto2, subió al podio y consiguió matemáticamente el campeonato. En la temporada 2013 ¿eh? llegó a MotoGP en el equipo Repsol Honda. Todo nuevo. Llegó con mucha ilusión a Qatar. Con ganas de hacer una buena carrera. En la segunda carrera logró su primera victoria en la categoría reina. Fue aprendiendo de su compañero de equipo, Dani Pedrosa, y de todos los talentos de MotoGP. Y sus cuatro victorias consecutivas en verano, aprovechando las lesiones de Pedrosa y Jorge Lorenzo, le colocaron líder sin esperarlo. Hasta lo más alto. Ganar en casa fue el momento más importante de mi carrera deportiva. Pero ahora ya hay que pensar en el futuro, en el presente. Sí, el presente. Creo que no podemos decir mucho más del Mundial de 2014, pues en el próximo programa nos espera un reportaje a fondo sobre este Mundial 2014. Lo que este chico logró en Japón y su persistencia hasta el final del Mundial ha dejado una huella enorme en la historia de MotoGP. Mañana nos esperamos en Radio Stock con más detalles del Mundial. Su velocidad en la pista ha llevado a los directores de cine a identificarlo como la quinta tortuga ninja. Desde pequeño, Mark Market siempre tuvo dos sueños. Uno... Era ser campeón del mundo de MotoGP. El otro era... Ser la quinta Ninja Tartar. ¡Dame la cámara! Mirad, ha puesto su voz de Hotman. ¿Qué sois? Somos ninjas. En realidad, somos tortugas. ¿Sois tortugas ninja ¿Creéis que podéis conmigo? Ninja Tarpels, 17 de octubre en Cines. Es que este chico le pega todo. Realmente es un crack. Te queremos, Marc. Terminamos con una canción de uno de los grupos favoritos de Marc. Toma nota, a ver. Sí.